Buenos días, continuamos repasando el estado de nuestras carreteras. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos, eh, concretamente en Asturias. Están cortadas la 64 en bendición la Nación 634. Tuvo mil historias, se olvidó olvidarles. Gastó caricias en los despertares Relleno enteritos mil y un pasaporte Y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje Estudió carreras en los corredores Solo le queda mi amor para graduarse Olazų yeah, yeah. oh, yeah. Yo le traje besos por aquellos bosques Un vestido con lunares de colores mm. Yo lloré pedazos, noches delantales Inventé caminos, puentes, orizontes Ya en un rincón Las traqueries deja que se vaya cuál es más Mil historias se olvidó olvidarles. Solo le queda mi amor para graduarse. Ola